hoy a la mañana habíamos sido citado a las 9 de la mañana y tuvimos una reunión con los concejales de todos los bloques en, en esa reunión bueno tuvimos un tema que ya es el público conocimiento es el aumento de tarifas cual no habíamos sido citado pero ya habíamos llevado a todo el río, todo el estudio de costo, balance todas las cosas que nos habían pedido de parte de la empresa hacia lo, el, los concejales en el futuro de esta reunión aparte de todo el papel griego preguntarnos a tener una conversación para ver cómo estaba la situación de la empresa, cómo lo veíamos nosotros, qué frecuencia teníamos, y algunas cositas que a veces en papel herido no se pueden llevar a cabo y sí personalmente eh, se pueden aclarar algunas dudas sobre qué puedan ocurrir. Bien, ¿y ahora cómo se sigue? Bueno, eh, mañana tengo entendido de que van a la otra empresa y van a analiz analizar, porque incluso le habían faltado algunos algunas cositas más que habían pedido, se lo alcanzamos, y después, uno calculo que cuando se reúnan ellos, que es una comisión, eh, con todas las partidas, se llevará a cabo a ver qué es lo que está pasando. Sí pusimos en claro que nosotros realmente estamos necesitando eh, una diferencia de en el boleto, porque tenemos tuvimos un recorte importante de eso y el cual nos está perjudicando bastante. ¿Qué es lo que están pidiendo? Refe Recuérdenos. Bueno, el estudio de costo le dio un porcentaje de un 30% en todos los boletos. Ellos estaban evaluando a ver qué, qué podíamos hacer sobre sobre el estudio de costo que le habíamos presentado nosotros. ¿Esto significaría a hoy por hoy llevar a cuánto el boleto único? El boleto único del 30% daría más o menos 2,35, una cosa así, aproximadamente. Bien, y sobre eso, el 50% de ese valor para el boleto escolar, un 50% que hoy no se está cumpliendo, porque es menos, ¿verdad? No, no, no, no. los boleto escolar ya desde los primeros aumentos ya se dejó de cumplir eso. Eh, eso es lo que dicen, no piden licitación, pero después una reforma. Eh, el tema del escolar no se trató en el día de hoy. Eso posiblemente lo tratemos en la próxima reunión cuando ellos evalúen con todos los papeles en frente, a ver qué, qué, qué le da eso el estudio de costo de cada empresa. ¿Y, y cuándo es la próxima reunión? Bueno, no dieron fecha justo, pero decimos que debe ser para la semana que viene, una cosa así. Lo que sí, eh, muy conforme con el tema de los concejales, porque tienen toda la predisposición, la mejor que pueda haber, para tratar de solucionar este problema, y bueno, se entendió que realmente hace 17, 18 meses de que no estamos teniendo un aumento y que realmente lo estamos necesitando. La verdad que lo felicito a todos los concejales que estuvieron presentes en el día de hoy. Bien. Bueno, eh, Barraco, preguntarle en cuanto a la utilización que la gente hace del transporte público de pasajeros, ¿es importante, ha aumentado el, el flujo de pasajeros o se mantiene más o menos estable? El flujo de pasajeros no cayó para nada, al contrario, si tendríamos que hablar algo sería que tiene alguna mejora. A lo mejor es una mejora que viene teniendo por el servicio que estamos dando con la frecuencia que tenemos. Que ahora ustedes se paran de una esquina y sí o sí viene el colectivo. Y que a lo mejor este, la gente se tuvo que acostumbrar nuevamente a la frecuencia que estamos trabajando hoy. O sea, hoy tenemos un servicio que diría que es bueno, si bien es para mejorar muchas cosas, pero por hoy el servicio bueno. Entonces eso le llegó a la gente y la gente realmente nos está esperando. Bien, bueno Barraco, le agradecemos mucho y estamos atentos a ver qué es lo que sucede entonces. No, por favor, agradezco a Chichu, hay que cositar